Buenas tardes, buenas noches, buenos días la hora que sea que estén escuchando Nos encontramos nuevamente en la jornada completa de su ruido Esta vez con los B6 ¿What? ¿O, ¿O algo así, muchachos? Claramente bueno, Estamos así, aquí sí, en la vulca Estos amigos extraterrestres Amigos protónicos, por lo que tenemos entendido Protónicos androides, protónicos androides. ¿Por qué no nos cuentan un poco qué, qué están haciendo acá? Qué, qué, ¿Qué está pasando en este momento? Hace mucho tiempo que estamos en pana. Nosotros íbamos viajando en nuestro módulo espacial y llegó un, un, un momento en que eh, el radio gravitacional del planeta Tierra nos atrajo a este lugar y caímos acá y empezamos a tocar nuestro eh, folclore, folclore de nuestro pla planeta P6. ¿Qué? ¿Cómo se llama esta canción que acabamos de escuchar? primero? El tema se llama A, Co, Plus, Ti, Na, Li, Co. S Entonces, y eso es parte del folclore del planeta de ustedes. planeta de ustedes... Claramente. Bueno, el planeta de nosotros es un lindo lugar que queda aproximadamente en el Parsec 49-58 del universo extragaláctico. Y es eh, ahí donde nosotros nacimos. Y, bueno, lamentablemente en ese planeta solamente existimos nosotros tres. Así que eh, decidimos un día emprender un viaje a buscar eh, más gente para compartir nuestro rock protónico. Y lamentablemente caímos acá. Pero... Eh, hemos tenido una buena experiencia, hemos conocido a mucha gente, Jimmy super experimental, Cherry 2000, por mencionar algunos, no sé, Alfred. O sea, yo diría que tú conocías más a mi familia porque yo, yo era de Melmac. Acuérdate que tú conocías ya a mis primos que estaban allá en b y da... Bueno, ellos eran familiares míos. Yo vivía en Melmac. Bueno, la ¿Ya? historia la historia de lo, lo, claro. bueno, ya el, es de Claro. Es bastante el, conocida, sí. ya es una historia rescatada por la humanidad. Sí. Si eh... no pregúntale a la Willy. Willy. Exactamente. No hay Willy? problema, Willy. Willy no ha participado <risa> en usted. Ustedes pensaban que Willy era un ser humano, ¿cierto? Willy era un robot. Sí. Lo que pasa es que nosotros era nuestros sirvientes y que nosotros lo, lo inventábamos y le hicimos uno, una modificación en neurofisiobiológica y Willy era un monstruo. Logró que no servía para nosotros. Fumar crack. Lamentable estado. Eso. Bueno, pero, pero no debería. Son antecedentes que. Bueno, eso yo lo sabía y nunca quise divulgarlo porque. lo discriminaron No. Nunca, Oye, quise, nunca quise Bueno, nunca quise defraudar a los fans de, de Willy de por medio, que eran fans míos también Pero cuéntenos un poco cómo cómo ha sido todo este paso por la Tierra ¿Ustedes hace cuánto cayeron acá en la Tierra? ¿Y por qué se lamentan también? de Hablan de lamentablemente Desgraciadamente o Si sea, sí. ustedes salieron a buscar un espacio quieren, qué, ¿Qué malo tiene estar acá? Quieren irse pronto parece. Lo malo es que nos encontremos con, con personas que nos no impidieron nuestro desenvolvimiento acá en el planeta Como Muchos en, colegas Sí, sí, sí, gente desagradable Bueno, aparte de ustedes eh, otro, Otra gente que Más desagradable música. que sí, nosotros Sí, sí, sí, y bueno, Jimmy Super Experimental fue el único que nos ayudó a, a descubrir eh, Ah, cobijó y, y nos ayudó, claro y... No ¿Qué es que una que, llamada... Eh, Jimmy, eh, un, tenemos contacto en vivo en directo ¿Vamos, vamos a hablar, vamos a hablar A ver, Jimmy Aló, ¿Aló Jimmy Aló, ¿Aló Jimmy, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? Estamos acá hablando para su ruido Sí, Jimmy Justo estábamos hablando de ti, Jimmy. Pero Jimmy... Y ese personaje, Jimmy... Pero nunca... Espérate, Jimmy, espérate, espérate. Chao, Jimmy. A ver, nos pueden contar que ese tal personaje, Jimmy, que es un terrícola, un como usted... Claro, fue el único terrícola. Un inmigrante... El, los acoplastinálicos fueron unos seres, por ejemplo, que encontramos en este lugar y que nos desagradaron. Por eso hicimos un tema que, que cuando nosotros lo tocamos ellos se mueren. Así que si ven algún acoplastinálico por ahí, tienen ¿Cuál que... ¿Cuáles son las cartera. características del acoplastinálico? acoplastinálico. Bueno, son unos seres que usan un uniforme un poco extraño, tienen una estrellita en el cuerpo, eh, tienen igual cuatro extremidades, pero eh, por lo general reptan. Así que esas son como las claves para ver un acos plastinálico que de repente tienen forma humana, pero no, no se pueden fiar de ellos. Bueno, y esos acos plastinálicos eh, intentaron sabotear nuestro nuestro eh, devenir aquí en la planeta Tierra. Pero, como decía Alf, eh, nos encontramos con Jimmy Super Experimental, un buen amigo. Un buen amigo que él, bueno, aparte de otras cosas que de tirarse en Benji en Después bicicleta. Él era súper extravagante. Nosotros llegamos acá a la Tierra sin saber nada. Sin saber nada de la cultura terrícola. Nada. Sin saber del Transantiago, de nada. Él nos enseñó todo. Él nos llevó a la, a la discoteca, a los martes femeninos. Y él, él, él era súper bohemio. ¿Cuántos hecho, años llevan recorriendo el planeta Tierra? Es difícil esa pregunta. Porque nosotros no podemos asimilar como el tiempo de nosotros con el tiempo de ustedes. Si estamos hablando del tiempo de nosotros, llevaríamos unos... 440.000.000 de 300 millones de 500 clats de... clats. De... De... Eso traduce para nosotros en algo así como 8 como... meses, ¿ocho no, 8 mes? años, no sé, no sé, 8 meses. 8 minutos diría yo. No, yo diría 46 <ríe> minutos. <monstruo>. 8 <ríe> de 46, lo que sea. dejémoslo en 46 y medio. Okay. <ríe> Aproximadamente. Aproximadamente, eso, eso es el tipo de llamo periódico. periódico ¿sí? sí, al igual que el el, el los ceros de Cherry 2000. Cherry 2000, sí, no, no 2000, pero dejemos Cherry 2000 para más adelante yo diría. ¿Y ¿Cómo más... ha sido la acogida bueno, en bueno. el planeta ha sido buena, la han no ha sumado Lo... gente a su movimiento o siempre han sido siempre los mismos. Nosotros siempre eh, vinimos con la con la la idea de fomentar y expandir el folclore protónico y en esta misión nos hemos encontrado con varios personajes como los amigos. Sí, sí, sí, los... sí, sí, sí, sí, Ese, ese, ese, ese no, eso es un eh, punto importante porque en nuestro los... viaje interplanetario nos encontramos con unos seres los... eh, que, que estaban de, de, de, divagando en el espacio y que nunca pensamos que lo íbamos a encontrar acá. Jamás. Y lo encontramos. Y, y, y su nombre son los astronautas. Los astronautas. Claramente. Los astronautas. Sí. Los astronautas. Que sí. sí. tiene que ver con el próximo tema que vamos a escuchar. Y luego de ese nos vamos con asteroides. Nos vamos con esos temas y después nos cuentan un poco de qué trata astronauta y luego oh, no, no, asteroides. No. vi acá en la vulcanización con los VCC arreglando su claro. su módulo espacial que tiene por nombre uh -huh. MCDP 2000 Bueno, acaba de pasar astronauta y asteroide. Cuéntenos un poco de qué tratan esas canciones folclóricas asteroide. de su planeta. ¿Ya pasó? Es, esos temas estaban compuestos de allá. Sí, sí, bueno, aquí yo estoy hablando y, y, y, y me quiero ir luego de acá, pero así que... Mira, asteroide es un tema que, que se, se inventó cuando estábamos por el espacio y... y vimos un asteroide y pasó y, y, y yo dije... ¿Asteroide? Asteroides. Se inspiran en la en cosas cotidianas ustedes por lo sí, visto Sí, por sí, por supuesto. O sea, nosotros el, el folclore, paso día a día. Sí, como hemos visto que hay folclor, eh, hemos visto a un caballero que se llama Ozzy Osborne, que también hace folclore y que. Bueno, puede ser algo así parecido. Hemos visto a otro caballero que también hace folclore que se llama Nicolás Copérnico, pero y, y también, bueno, eh. No quería olvidar a, a mi amiga, mi amiga Cherry 2000. ¿Cherry 2000? Sí, sí, porque ella, bueno, aparte de que nos ayudó a, a, a poder eh, meternos en la sociedad intraterrícola, eh, también nos ayudó sexualmente, que es algo que nosotros no conocíamos, porque nosotros éramos solamente tres en nuestro planeta y, y teníamos relaciones íntimas entre nosotros, so, no, nos tocábamos el cuerpo, y aquí conocimos la vagina, que fue algo importantísimo. Y fue un olor bien extraño de partida, el olor de la vagina de Cherry 2000. ¿Podría tener experiencias sexuales con humanos? Por supuesto, por supuesto. Jimmy Super Experimental le, le pegó Nelson? todo eso. No, no, Jimmy Nelson, no. Eh, Jimmy super Jimmy Fernández. Jimmy Neutron. Bueno, él, eh, él porque le pegó todas esas tendencias mea homo, homosexuales, terrícolas. Ya. Pero ya no, no, no existe la homosexualidad. No, roto, tosía. Este imbécil me estaba hablando de algo de las películas. Sí, y fue algo que nosotros eh, nos dimos cuenta que era muy importante. Bueno, a través de las películas nosotros vimos que había mucha cultura de, de, de nuestro planeta. Vimos algún género que se llama la science fiction. Parece que es traducido como ciencia ficción. Y que eh, habla de, no sé, de gente de fuera del espacio y aquí todos creen que es mentira. Y, y, y eso nosotros lo vemos cotidianidad. Vemos un ser de cuatro piernas, cinco penes, una O, un es? ojo. Cuentos infantiles. Sí, claro, sí. sí. De, iglesia, de, la sí, la sí de hecho, a mí me cuentan Porque... el cuento del el monstruo de cuatro cabezas, me contaba Alf cuando yo era pequeñito. Y, y era como escuchar un lindo cuento de ah, bueno y eso nos inspiró también para representar lo que nosotros somos vamos entonces ahora con otras canciones no, ¿usted? No, yo diría que ya está en no, el estamos charlando folclor estamos ¿Sí? charlando folclor ¿qué les gustaría, no, no, le gustaría, no, no, no, le gustaría probar? ¿qué les gustaría probar? ¿para, para trascender la historia? ¿han tenido creaciones acá en la tierra ustedes? ¿Sí? ¿Sí? de hecho podemos inventar una canción vamos vamos a cantar una canción se llama ¿cómo se llama? binario Hans ah Oh, yeah. Sorprendente. Impactante y. Aterrador. <risa> El público aplaude, fervoroso. Los mecánicos de aquí, de la utilización. Están vuelto locos todos. Pasemos a los siguientes temas, te parece. Me parece estupendo. Conspiración Extraterrícula binaria Tienen que tener mucho cuidado Porque eso es lo que viene Se viene ya una conspiración binaria Que va a atacar el planeta Tierra Y nosotros somos los únicos Que podemos salvarlo Así que No hay empiezan... que preocuparse De crisis financiera Sí, sí Nosotros nos adelantamos a ellos, Llegamos acá Para advertirle un poco Pero si no quieren hacernos caso No sé Después van a tener que llamarnos A nuestro teléfono Que es el Y la... esa conspiración Creo que está liderada por Hal Hal Sí HAL, Hal No me recuerdan de Hal No me recuerdan a Hal Por favor No. ¿Tienes sueños mojados con Hal? No, no, no, no, no. Hal Hello Jade. <risa> sueños aceitados. No mojados. Hal nos no, hizo, hizo que todas las personas que estuvieran acá y que cuando nosotros llegamos a este planeta estuvieron con nosotros eh, unas personas que nos ayudaron a tocar un instrumento musical, que acá le llaman el bajo, no sé cómo, qué nombre ridículo tienen. Y Hal los destruyó. Así que no me mencionen a Hal, por favor. Hal, no. más. No, nunca más, Hal, por favor. Pasemos entonces, pues no se No, A los siguientes temas. No, Jal. Jal. Así no. Es. No, no. Jal. No, Jal. Jal, Jal, no. No, Jal. Jal, no. Pasemos entonces. No. canción extra de regla binaria y Lex Luthor. Sí, Jal. A pasar es Lex Luthor o sea, eh, Lex, Lex, Lex, no sé. Luthor, o Lex Flex, flex, no, flex no, Lex Luthor flex. No lo confundas con Flex porque me puedo hacer fracciones ¿Qué El tiene flex. un tema a Lex Luthor? ¿Es sí. un personaje que se inventó en la Tierra? por lo que tenemos entendimiento Él existió, no, no, él existió, no, no, existía no. de antes no, no, no, no. De que yo, él haya llegado a la, no, a la televisión es otro cuento Pero Lex Luthor Superman no es No, no, no, no. Lex Luthor es terrible ¿Quién es Superman? Sí, no nos quiten a Lex Luthor ¿Quién es Superman? Eso no lo voy atrás. ¿Tú conoces a Superman mi electro? No, yo conozco el Superman. Lex Luthor, para que sepan ustedes Se culturicen más todos ustedes dictador, Es el, un imbécil dictador Que sacó a mi amigo Alf de Melmac Como, como un régimen todo. militar allá en Melmac Régimen Melmaciano Él era el presidente del Melmac Él gobernaba todos los Melmax Melmacs y llegó Lex Luthor. Ustedes dicen aquí, nació en el planeta Tierra. <risa> ¡Me puedo reír yo! Pero Lex Luthor estaba sig sig sigilosamente planeando un, un, un macabro plan para apoderarse de Melmac. Y ahora, vemos, aquí estoy con este... Bueno, yo soy, el resultado, yo soy el resultado de puras bombas intraterrículas de Lex Luthor. Bueno, y, y por eso, nosotros hicimos un tema hablando de él, porque... A través de nuestro folclore. Nosotros podemos decir todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Podemos decir nuestros Porque sentimientos como robots. Claro. Canciones de protesta como robots. Y, y sí, sí, puede ser. O es en Dylan. Pasemos a comentar un poco de... Cre creemos que se está armando un movimiento acá. Protónico. ¿A ¿Qué movimiento? Yo diría que hay gente que encantando con ese folklore Que incluso ha registrado el paso de ustedes por... Por este... Por por este, este hay que hablar de todo Miguel Electro, ¿no? ¿Te parece? O es un proyecto secreto que está No, yo diría que hay que hablar. Bueno, Ahí es bien importante hablar de Otros colegas. Tienen lugares que ya se han tomado, así como el Baruno. El... Uf, Baruno. La en ese lugar hay un mutante. Hay un mutante, hay un mutante. Hay un mutante que viene un planeta que él le puso Baruniano, no sé. Pero parece que se llama Planeta Ano. Barano. Bueno. Barano. Y como decíamos recién, nuestros colegas espaciales de los astronautas se adjudicaron nuestro nombre de... Eh, ingresaron más bien a, nuestro, a nuestra cofradía no. protónica, protónica y también como vienen del espacio, tocan su folklore que es el rock protónico de los astronautas. Yo diría que fue un tema más legal porque ellos no tenían... Porque ellos también son de, del universo, del eclástico. Claro, entonces ellos no tenían permiso para estar acá, no tenían los papeles, los antecedentes. La visa espacial. Claro, como llaman ustedes la visa, ellos no tenían eso, entonces... Eh, un día me llamó, este loco, el astronauta, y me dijo, oye, huevada puta, va, me prestáis el nombre. Ah, ya la... hablan como en terrícula estos... En Están así. Es que, tantos años acá, la que género, a... Entonces, Entonces, vamos a poner el chip de robot a este como para que vean que es un robot de verdad. Bueno, yo... Una operación dolorosa. Yo... ¿No sintió nada? Um, no. We are the robot caos bueno y eso era lo que le estaba diciendo como si nada Sí, no fue una experiencia traumatizante pero el tema legal de los astronautas La gente que, que escuche esta barbaridad, ¿cómo se puede comunicar con usted? Si es que llegase a interesarle... ¿Tenemos teléfono o no? No, no quiero que se interesen, no, que se vean todos... al. Que escapen yo creo mejor. Que, se, <risa> que, se, que, se que salgan de la tierra, que se queden en sus casas. Bueno, para que sepan todos los terrícolas, eh, pronto va a haber un, un magno evento. Va a a suscitarse la, la posibilidad para que todos ustedes puedan ver el cortometraje del rock protónico que lo narra un ser que es Atermata, que obviamente también... ¿Quién es Atermata? Atermata es un ser que viene de otro sistema planetario que se llama el sistema Maden, el, el en su planeta Metrana, pero ahí lo van a saber y van a descubrir todo lo que ocurre con el rock protónico y lo que se está generando en el planeta Tierra. Así que prontamente lo van a poder ver, eh, por, yo creo que por, direct que Struikings. ¿Y en todos los cines? En las cadenas más, más grandes, por supuesto, porque es un megaproyecto superindustrial. Y van a ver, como les decía, a, obviamente, a Térmata, a B6, bleh, a, a los astronautas, a Lerdo, a neurotransmisor y a los barinuelos. ¡Anos! La dominación de la Tierra por toda esta... ¡Por el rock protónico! ¡Por ¡Por el ¡La subyugación de, de la raza humana! de la raza humana! ¡Por el rock ¡Por protónico! El rock protónico. Vamos cerrando entonces. Estamos cerrando con el último día, tema ustedes. Lo están echando un Nos pueden no, no, contar u... quién es Ludovico. No, nosotros nos vamos. U Pero cuenten favor. quién, quién diablos es Ludovico. Qué... Ludovico es un proyecto que nosotros realizamos cuando nuestro doctor Gregory Hoffman se murió. Acá al tiene... Hoffman. A manos del de maldito Hall, el maldito Lex Luthor y los malditos saco-plastinálicos. Así que hicimos con eh, mi buen amigo acá, Alf, un proyecto científico llamado Ludovico. Para sacar a un ser humano y transformarlo en nuestro eh, lenguaje robótico binario extra galáctico. Así como llegó nuestro buen amigo Magic Number que hoy... Magic no, Number, Main Number, ahora estás... ¿Quién está Number. Mister. Mister. Sí, sí, sí. Mister. m a -G. Lo tengo. i -A -G. g a c Mister. Magic Namber. Lo tenemos con Dios metidos por su cuerpo para que se pueda cargar y pueda seguir tocando nuestro rock protónico. Así que pongan el tema luego. Por favor. Nos vamos con Ludovics. El último tema de los plays. Prepárense para la invasión protónica. Nos vemos. Esto fue jornada completa de programa de. What?